Domingo 27 de Abril Segundo Domingo de Pascua Paz a ustedes Juan 20, versículo 7 y 21 ¿Acaso no has salido de tu ensimismamiento cuando alguien hace notar su presencia con una palmadita o un saludo amable? Algo así sintieron los discípulos y discípulas después de la crucifixión de su amigo Jesús. El texto del que emana el maravilloso saludo, Paz a ustedes, sirve para nutrir y afirmar el significado de la resurrección de Jesús. Escondidos y en tensión, los discípulos escuchan el saludo entre el miedo y la sorpresa. La voz no venía sino de su amigo, ahora presente como el Cristo resucitado. Más allá de un simple saludo, Paz a ustedes, repetida dos veces, esa frase llevaba esperanza para el bienestar emocional, espiritual y físico de sus seguidores. Aunque habían escuchado que María Magdalena había visto a Jesús resucitado, a los discípulos les costó creer. El suave y amoroso saludo les ayudó a calmar sus mentes y corazones, disipó sus dudas y les permitió recobrar el sentido de seguridad. Hoy, el resucitado continúa manifestándose amorosamente. Somos amados por Dios y, en la vida de fe, vamos a experimentar desafíos físicos y emocionales que generen miedo. Paz sea a ustedes, reafirma la seguridad de la presencia de Dios. La paz dada por el resucitado conlleva justicia y ternura. Dios, gracias porque en tu saludo de paz encontramos seguridad, el pan y las respuestas a nuestras necesidades. Gracias porque en medio del miedo nos aferramos a tus palabras para seguir confiando en ti. Amén. Patricia Cuyati Chávez para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.